101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve de la mañana y les damos la bienvenida a esta mañana de septiembre, el último lunes del verano. Nos vamos a despedir de este verano con una erupción volcánica histórica, la que se ha producido en La Palma, y con la buena noticia de haber alcanzado los, el 80% de la población ya valenciana inmunizada contra el COVID. Puede que haya más olas que, según los expertos, vendrán, pero con menos incidencias que las anteriores gracias a esa vacunación que continúa esta misma semana sin cita previa aquí en Elche, en el Polideportivo del Toscar. Sanidad colocó, además, un punto móvil este pasado sábado junto al Estadio Martínez Valero para aprovechar el derbi Elche-Levante. Cerca de un centenar de personas acudieron a ese punto para vacunarse esta tarde en el Polideportivo del Toscar. Está prevista la vacunación de la segunda dosis de Moderna sin cita y mañana martes por la mañana y jueves por la tarde se suministrarán las dosis de Pfizer. Los horarios se pueden consultar en la página web de la Consellería de Sanidad. Mientras combatimos el COVID con la vacuna, poco a poco recuperamos la normalidad, año y medio después. Hoy se han iniciado las clases presenciales en la Universidad de Elche, en la Miguel Hernández, que por los exámenes de septiembre es una de las pocas universidades que inician el curso algo más tarde que el resto, que lo hicieron la pasada semana. Ahora toca seguir reclamando prudencia para seguir desescalando y dejando atrás las restricciones anticovid. También hoy vuelven los empresarios zapateros a las ferias. Para el alcalde Carlos González es una buena noticia que las ferias recuperen también su presencialidad tras el paréntesis obligado por esta pandemia. Según el alcalde, el hecho de que una veintena de empresas de Elche estén desde ayer en la feria de Milán es una muestra del dinamismo de este sector tan importante para este municipio. Escuchamos al alcalde que se vuelvan a celebrar ferias del calzado con el nivel de internacionalización que tiene Micam Milano, que es la feria más importante del sector y que haya más de una veintena de empresas ilicitanas que acudan y que expongan en ese gran escaparate mundial del calzado que además de presencial este año también es digital. Ese es un síntoma de normalidad y además también es un síntoma del dinamismo del sector del calzado local. Precisamente por eso considero que en estos momentos complejos, para un sector tan relevante para la economía local tenemos que estar ahí apoyando a nuestros empresarios, respaldando su apuesta por los mercados internacionales y por la colección de verano de 2022 que es la que se presenta. El calzado es un motor esencial para nuestra economía y es fundamental que se recupere, que vuelva a los niveles de producción y exportación previos a la pandemia, para que continuemos ese proceso de reactivación económica y del empleo que en estos momentos vive nuestra ciudad. Pues eh, las de Carlos González no fueron las únicas declaraciones realizadas por el equipo de gobierno este pasado fin de semana. La concejal de movilidad, Esther Díez, también aprovechó la marcha cicloturística que tuvo lugar este sábado para volver a recordar que una de las prioridades del gobierno local es crear más carriles bici o ampliar el servicio de bici el, antes de que finalice el año. La celebración de la Marcha Ciclista en la Semana de la Movilidad nos permite recuperar las iniciativas de promoción del transporte limpio. Esta actividad se suma al trabajo que desarrollamos desde la Concejalía de Movilidad para poner en marcha nuevos carriles bici, como los que están proyectados en la avenida de Alicante y Pere Joan Perpiña, y también esa ampliación de servicio de Els que contará con 10 nuevas estaciones antes de finalizar 2021. La movilidad sostenible es clave para rebajar las emisiones contaminantes en nuestro municipio y para poner freno al avance de la emergencia climática, y por eso va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales de la estrategia de gobierno. Pues además, este fin de semana en el Centro de congresos se llevó a cabo el quinto Encuentro Nacional de la Federación Española de Diabetes. Son algunos de los temas que incluiremos en nuestra ronda de noticias que llegará tras la tertulia deportiva de este lunes. Una tertulia que también recuperamos aquí con Paco Gómez y José Antonio González. Y con el empate que se alcanzó en el encuentro, el Che Levante del sábado. También en unos minutos hablaremos del Alzheimer con la directora de AFAE, Celia Lastra, y abordaremos el tema de la solidaridad y del proyecto puesto en marcha por una joven catalana para ayudar a niños y niñas discapacitados intelectuales que son abandonados en el Nepal. Ahora disfrutaremos del talento musical de compositoras y cantantes como la soprano y trompetista Alba Armingou, Y con su cuarteto ofrece conciertos para disfrutar con ellos, con la samba brasileña o con canciones tan populares como esta, Sabor Vasí, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si harás mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte. Conversar tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña No soy nada y yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasar a más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá está como aquí en la boca llevarás sabor. you <music>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 Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y seguimos disfrutando de aterciopeladas voces como la de Cathy James, compositora, cantante y guitarrista colombiana, hija de músicos, ingleses, irlandeses. Disfrutamos de su gran talento musical con esta bella canción de Pablo Milanes. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. Camas, su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía, yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente. Lo Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da, suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas maar ze cual si hubiera solo un día para een no voor una reunión, mas een gusta la canción que voor su beetje Todavía no pregunté, voor een Temo mucho a la respuesta de un jamás la prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta, mas se acerca a lo que yo. Simplemente soñé. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta más se acerca a lo que yo Simplemente soñé 101.4 tele Radio Marca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 Ven a ver las novedades para el nuevo curso Y recuerda, en Carling 10% de descuento A familias numerosas Carling Hiperpapelería Estamos en Josemaría Book 16 Junto al corazón de Jesús También en Facebook, Instagram y en ofielche.es La Glorieta Con Rosmar y Alonso Poco a poco estamos recuperando la normalidad. Hoy los empresarios del calzado están en la Feria de Milán. Los universitarios han vuelto a las clases presenciales en el campus de Elche, y las asociaciones retoman sus actividades. Mañana martes se celebra el Día Mundial del Alzheimer y por tal motivo, AFAE, la asociación y el ayuntamiento van a celebrar ese día con actividades que reivindican pues, mejoras para las personas que sufren Alzheimer y sus familiares. La lectura del manifiesto tendrá lugar mañana martes bajo el lema Cero Misiones, Cero Alzheimer. Pues bien, para hablar de las iniciativas programadas que conmemoran esta celebración, contamos hoy con la directora de AFAE, Celia Lastra, a quien damos la bienvenida, Celia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, el, el lema Cero Misiones, Cero Alzheimer, eh, ¿qué sí. perseguís con este lema? Pues este año el lema de cero misiones, cero Alzheimer, eh, lo que pretende, bueno, siempre se pretende lo mismo, pero este año con más eh, fuerza que nunca, el diagnóstico precoz como punto de partida y factor, factor clave para, para la enfermedad. Esto supone, pues, eh, desplegar herramientas a nivel sanitario y a nivel sociosanitario y evitar que ese diagnóstico se alargue en el tiempo, porque es importantísimo para esta enfermedad que en las fases iniciales la persona sea diagnosticada para por lo menos poder trabajar y ralentizar el avance de la enfermedad, eh, por ello el lema, el lema de este año. No os conformáis solo con la lectura del manifiesto, tenéis el apoyo no. del Ayuntamiento para estas actividades que son reivindicativas, pero ¿qué habéis programado? ¿Qué actividades son las que tenéis para pues 2021? Este... Sí, este año, el, después de no poder hacer nada el año pasado, como todo el mundo, por el tema de la pandemia, este año hemos intentado retomar las actividades que siempre hacemos esta semana, eh, ...porque creemos que es importante la difusión... ...y el, el, el, que se nos conozca para, para animar a esas, a esas familias... ...que tienen eh, pacientes en su casa, en fases iniciales... ...o que no conocen qué está ocurriendo, pues dar visibilidad... ...entonces eh, ya empezamos el día uno con un TikTok... Eh, ...que es un baile solidario para atraer gente... ...y luego mañana, mañana será el acto reivindicativo... ...a las once y media de la mañana... En, en la sede nuestra de la portalada y luego por la tarde dentro de la vigésimo sexta mostra de teatro, Dama Delch se representará por segundo año consecutivo, no consecutivo, perdón eh, la, por segunda vez la obra basada en el cómic Arrugas de Paco Roca que es eh, una obra interpretada por el grupo Anemagra eh, sobre una persona que tiene Alzheimer dentro de una residencia de ancianos y el día a día de, de estas personas en definitiva Luego, el martes 22, eh, hemos programado, eh, perdón, el miércoles 22, las jornadas eh, que siempre hacíamos en el centro de congresos, pero esta vez la vamos a hacer vía online, vía Zoom, para poder llegar a más gente y, sobre todo, pues, eh, todas esas personas, por el tema de aforo, que sabemos que son limitados, pues tener acceso a eh, todo el mundo que quiera, que quiera escucharnos y vernos a través de Internet. Tenemos tres charlas. La primera se titula Mi madre olvida muchas cosas, es grave, doctor. Síntomas y diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer la impartirá el doctor Joan Duramiralles. A continuación eh, tendremos una charla de una de las psicólogas de, de nuestra plantilla, de, del centro, que se llama Aceptar y afrontar la enfermedad de Alzheimer. Y para acabar tendremos una charla un poco más lúdica, que la va a impartir eh, un auxiliar de enfermería que además se dedica de forma amateur y a nivel personal al teatro. Y eh, la charla es eh, el humor como herramienta de trabajo, porque no hay que olvidar que esta enfermedad es muy muy dura, trabajar con, con este tipo de pacientes ...pues son muchos, es una enfermedad tremendamente dura... ...entonces él va a intentar eh, de, explicar que si no llevas esto con un poco de humor... ...pues se hace también muy duro para el personal que tiene intervención directa con ellos. Luego el viernes a las 9 de la noche en la Basílica de Santa María... Eh, ...tendremos un concierto solidario de órgano Dolchaina del Grupo Ternari... ...que es el tercer año que se hace, es precioso... El aforo está limitado a la basílica, pero la entrada es gratuita, es un donativo solamente, la persona que quiera darlo. Y el sábado 25, que es para nosotros un día muy importante, saldremos después de dos años con las mesas petitorias e informativas por toda la ciudad de Elche para dar visibilidad y para pues, intentar también recaudar pues, algún fondo para, para la asociación. Luego terminaremos el sábado 6 de noviembre con un concierto en el Gran Teatro de Vicente Pomares que se llamará Avance Que Siga Tart Cheque August, que es una, un recopilatorio de toda su carrera en la música, que es una persona que ha dedicado parte de su vida a la música y concretamente en la ciudad es muy, muy conocido. Y luego no nos vamos a olvidar de esas terapias alternativas que hacemos en nuestra asociación durante muchos años y tendremos una exposición durante todo el mes de noviembre en la Sala de Cultura de la Fundación CAM, en La Glorieta, de todos los talleres de pintura que se han hecho aquí y se llamará Pintemos Nuestros Recuerdos. Esa es la programación que hemos preparado este año. Pues eh, vemos que es una amplia programación. Se sí. desquitan de este año y medio que han estado ustedes eh, de, de alguna forma eh, cerrados sí. y sobre todo confinados los enfermos sí. de Alzheimer. De eso hablaremos ahora. Pero eh, parece da la impresión de que ustedes han mezclado arte y música en esta programación y no han sí, dejado eh, de lado las ya. redes y no han dejado de lado las redes sociales. El arte y la música es. Es, son pilares fundamentales para los enfermos de Alzheimer. Sí, sí, porque ellos, por ejemplo, eh, responden muy bien a este tipo de terapias. Porque, eh, vamos a ver, la enfermedad de Alzheimer, hay algo que es curioso y es que eh, las reminiscencias de la música y el arte mmm, es, tardan mucho en olvidarlo. Entonces, eh, cuando se trabaja con ellos eh, con tema de música o con tema de arte es curioso Que muchos de ellos que, en fases avanzadas, me explico, ¿eh? eh, ya no recuerdan muchas cosas, sin embargo, cuando haces un taller de música, se saben la letra. La recuerdan. O sea, es algo como que hay un chip ahí que, que, que dices, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues es curioso, pero, pero funciona, eh. Funciona muchísimo. Y la pintura, lo mismo. O sea, tienen, tienen una facilidad de, de expresión artística, eh, curiosa ¿eh? y hemos decidido pues hacerlo este año así porque es una forma de, de poder mmm, enseñar el trabajo que se hace aquí ya digo con esas terapias alternativas y sobre todo la exposición de pintura que es preciosa porque de verdad tenemos unos artistas aquí algo increíble o sea realmente el trabajo es espectacular en lo que han hecho con, con los dos talleres de los dos años que, que se han hecho el proyecto este que explicaba Y el tema online pues es que nos tenemos que renovar todos porque ya, ya hemos visto qué que es lo que lo que funciona hoy en día que desgraciadamente hasta que esto no se acabe si se acaba algún día pues tendremos que hacer difusión y charlas y todo pero todo el mundo a través de online porque es lo que toca Ustedes pero estamos muy contentos estamos muy contentos porque hemos podido retomar la, la, la programación ya digo Estuvimos cerrados tres veces el año pasado, pero, pero por lo menos podemos ya trabajar con cierta normalidad. Digo cierta. Pues nosotros también estamos contentos de retomar eh, estas entrevistas con eh, la actividad normal, la recuperación de muchas de las actividades que han estado privadas de los usuarios. Estamos hablando de personas muy sensibles, muy vulnerables. Totalmente. Han estado sí. ustedes tres veces cerrados, eh, año y medio muy complicado. ¿Qué efectos ha tenido Mucho. entre los usuarios? Pues... Pues la verdad es que eh, cuando, nosotros, eh, cuando nos cerraron en marzo del año pasado, cuando tuvimos que cerrar y volvimos a abrir en junio, eh, la verdad es que en aquella época nos sorprendimos porque pensábamos que vendrían bastante peor y no fue así. Sin embargo, luego hubo un cierre en octubre, después del cierre de enero, eso sí que fue, o sea, han avanzado bastante. O sea, la, la falta de rutina en ellos... ...ha afectado mucho, ha afectado muchísimo... ...o sea, el cambiarle la rutina a una persona... Eh, ...con estas características... ...que está acostumbrado a venir todos los días a trabajar... ...de repente que se tengan que quedar en su casa... ...y perder esa rutina de trabajo... ...en ellos hace muchísimo... ...entonces, ¿con qué nos encontramos en este momento?... ...con que tenemos de, de las personas que están viniendo actualmente... ...los que venían ya de toda la vida... ...están bastante más avanzados... ...digo bastante... ¿eh? Eh, ...y los, las nuevas incorporaciones... ...son gente que, que hace año y medio... ...en sus casas... ...pues tampoco habían detectado gran cosa... ...o sea ha sido todo a raíz del confinamiento... ...el despertar en personas... ...digo, que ya tenían esas fases iniciales... ...pero no tenían ese diagnóstico... ...pues ha saltado todo... Y en las personas que ya estaban diagnosticadas, sobre todo el avance de la enfermedad, ¿eh? se ha notado muchísimo. Y que muchísimo. Eh, eso significa que ustedes necesitan más medios eh, para Efectivamente. frenar ese avance. Por eso, Efectivamente. por eso recuperan ustedes la recaudación, el salir con las mesas para pedir dinero a la población. Sí, bueno, el, el salir con las mesas para pedir la recaudación, aparte, es para, para la visibilidad, porque en realidad la recaudación de, del sábado que viene, que ojalá y esperemos que sea suficiente, tampoco, tampoco es el pilar fundamental de la asociación, no sé si me explico, pero sí que es cierto que necesitamos ahora, más que nunca, más fondos, porque realmente... Lo que explicaba antes, o sea, antiguamente, eh, si para tú cuidar a un grupo necesitabas eh, dos personas, en este momento con ese avance de la enfermedad y esa dependencia, necesitas el doble de gente. Y todos esos son recursos y sabemos cómo está la situación. Entonces, pues sí, pues es importante para nosotros salir a pedir ayuda, igual que aplicar a todas las subvenciones posibles a, a las que podamos acceder, porque el tema financiero es un tema importante también para la sostenibilidad y la viabilidad de, de la asociación, eso está clarísimo. Las autoridades sanitarias saben de este deterioro en el avance de la enfermedad, esta patología en muchos de los usuarios por los cierres a los que se han visto ustedes obligados, por eso, ¿hay intención de incrementar las subvenciones? ¿Ustedes lo tienen que pedir? ¿Hay un, a, a, ¿Han tenido alguna reunión con algún responsable de no, la Consejería no, de Políticas no, Inclusivas? no. No, no hemos tenido ninguna reunión actualmente. De todas formas, eh, las subvenciones, ellos sacan la convocatoria y tú tienes que aplicar a la convocatoria y ya hay criterios objetivos y técnicos que ellos manejan para que un año sea más, sea menos o sea igual. O sea, ...por mucho que tú te reúnas con ellos... ...ellos saben la necesidad que tenemos el colectivo... ¿eh? ...lo saben, ¿eh? ...lo que ocurre es que esto es como todo... ...hay muchos colectivos... ...y la tarta se tiene que repartir entre todo el mundo... ...o sea, yo lo que diría es que habría que hacer... ...una mayor dotación... ...para las políticas sociosanitarias... ...es importantísimo... ...bueno, para las sanitarias por supuesto pero para las sociosanitarias también, porque se necesita, o sea, es que es importantísimo dotar económicamente de ese plan nacional de Alzheimer, es que es muy importante, porque no solamente estamos hablando de asociaciones, hay asociaciones, residencias de ancianos, o sea, estamos en un país que sabemos la, la tasa de envejecimiento como, como está y que duda cabe que vamos hacia una población envejecida, o sea, si no se dota de esos medios, pues mal asunto, porque no sé cómo, cómo puede ser el futuro de estas personas, si, no, si no, nos, no se toma conciencia de que hace falta dotar de más presupuesto a todas las partidas sanitarias y sociosanitarias. Esto, Ese es mi punto de vista y creo que… Hmm. Esto, durante estos meses, ¿ustedes la lista de espera que tenían, no sé si la tenían eh, controlada, iba en aumento o iba en disminución? ¿Qué, qué ha pasado en estos momentos? Pues eh, en año y medio, bueno, hemos pasado por varias fases, porque claro, eh, tuvimos que empezar a trabajar primero con el 33%, hablo de junio de, de 2020, luego ese 50%, afortunadamente el centro es muy grande, pero ocurre que claro, la distancia de seguridad hay que respetarla, con lo cual eh, tenemos bastantes usuarios, pero no todos los que teníamos antes de la pandemia, que teníamos 130, y la lista de espera ha crecido porque… Eh, lo que comentaba, eh, hay muchísima gente que se ha diagnosticado después de la pandemia, pero muchísima, muchísima gente. Entonces, claro, no podemos meter a más gente de la que podemos. Entonces, sí que hay lista de espera en este momento. Sí que la hay. Siempre la ha habido, ¿eh? Pero desde marzo de 2020 para acá ha subido bastante. Hemos visto cómo la investigación, la ciencia, nos ha ayudado en esta pandemia y… El Alzheimer pues, eh, es otra de las pandemias del siglo XX, XXI. Eh, sí. ¿Qué avances hay en la investigación? Pues a día de hoy prácticamente ninguno. Porque han habido varios estudios que luego los han dejado, los vuelven a retomar. O sea, eh, es curioso, es una de las reivindicaciones que se hacen también. Que el Alzheimer es una de las diez enfermedades que causan más muertes en el mundo. Por lo tanto, se debe dedicar el nivel de investigación que corresponde. ...como al resto de enfermedades, de diabetes, cáncer, sida... ...o sea, no hay que olvidarlo... ...porque, porque es, una, es, es, es evidente... ...lo que está pasando con el Alzheimer... ...entonces hay que investigar... ...que cueste el dinero que cueste... ...porque es que si no, no se va a avanzar en esto... ...o sea, un pequeño, un, un pequeño avance en esta enfermedad... ...supondría a lo mejor en mi investigación... ...pues mayor calidad de vida para los enfermos... ...y para sus familias, pero claro... Si no se investiga porque las farmacéuticas a lo mejor, eh, pues económicamente no les es rentable, por poner un ejemplo, pues es la pescadilla que se muere la cola, no vamos a salir del círculo nunca. No sé si me explico, o sea, es que es así. Perfectamente. <risa> eh, hay que reivindicar más recursos para la ciencia, para la investigación, eh, porque la enfermedad sí. sigue siendo ¿Sí? incurable en estos momentos. Pero ¿cuál es, es la que, atención sí. sanitaria? Eh, porque hemos visto hospitales saturados en este año y medio de pandemia. Ahora los hospitales, afortunadamente, ya están, eh, han recobrado desde hace meses la actividad. ¿Cuál es la atención en estos momentos? ¿Qué se había conseguido no, atención... y si se sí, sí, sí, ha visto mermada? Bueno, en su momento, como todas las patologías, sabemos lo que pasó, pues que la atención era telefónica, que nunca es lo mismo, obviamente, pero actualmente sí que las consultas de neuro sí que han vuelto a funcionar eh, y efectivamente está funcionando por lo menos la atención primaria otra vez, que es importantísima presencial para que los vean en, en, en esa primera consulta y se pueda derivar enseguida al neurólogo, porque aquí se trata de ir lo más rápido posible acortar esos tiempos entre la primera visita a atención primaria y la cita del neurólogo. Sabemos que están las consultas saturadísimas, eso sí, pero están funcionando. ¿eh? Están funcionando y, y yo creo que... La sanidad lo tiene claro, pero también es verdad que faltan recursos a nivel sanitario, entonces es que es más de lo mismo. O sea, hay que dotar de recursos a la sanidad, hay que dotar de medios, a, a, a todos los sectores que implican la salud, que es lo más importante, porque sin salud no hacemos nada. Pues la pasada semana se presentó precisamente el programa que usted nos ha detallado de las actividades conmemorativas con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra mañana martes, y el concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, pues tuvo palabras de agradecimiento a una asociación, la que usted dirige, AFAE, que lleva pues décadas en esta ciudad atendiendo precisamente a los enfermos de Alzheimer y trabajando, esforzándose sí. para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familiares. Así que esos agradecimientos del concejal también son nuestros. Gracias, Celia. No, no, no, muchísima, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Buenos días. ¿eh? 101.4. Teleelch Radio Marca.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 Con Rosmarie Alonso. Y antes de pasar a la siguiente entrevista, en la que también hay detrás mucho amor, solidaridad y pasión, vamos a ponernos románticos con la música que hemos seleccionado: con esa canción de una mañana de septiembre, de Neil Diamond. Stay for just a while Stay and let me look at you It's been so long I hardly knew you I'm Standing in the door Stay with me a while I only want to talk to you We traveled halfway around the world To find ourselves again September morn We danced until the night became a brand new day Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way Look at what you've done Why, you've become a grown-up girl I still can hear you crying In the corner of your room And look how far we've come So far from where we used to be But not so far that we've forgotten How it was before September morn Do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.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 September still me 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 39 minutos de la mañana y continuamos aquí en el programa La Glorieta en el 101.4 de tele -Elch, Radio Marca, con más entrevistas. Les contamos que los viajes son una forma de conocer mundo, de enriquecernos con otras culturas, pero también son oportunidades para encontrar un sentido a nuestras vidas. Hay grandes historias de amor y solidaridad que se han iniciado con un viaje, como le ocurrió a una joven estudiante de 21 años, Aina Barca, quien estudiaba en aquel entonces para convertirse en trabajadora social en Barcelona. Viajó hace unos años al Nepal y allí descubrió que los niños o niñas con discapacidad intelectual son abandonados. Algo contra lo que no pudo mantenerse pasiva y se implicó tras conseguir el dinero suficiente, regresó para construir un centro y luchar por los derechos de ese colectivo al darse cuenta que no había nadie en el Nepal que lo hiciera. ...así que fundó la ONG Familia Eutada hace ya nueve años... ...y en el ya tiene seguidores como la joven Laura Serrano... ...estudiante de periodismo, quien ha convencido... ...licenciada mejor o graduada en periodismo... ...quien ha convencido a la fundadora de esta ONG... ...para dar charlas de sensibilización también aquí en esta zona... ...Laura Serrano es la responsable de comunicación por tanto de la ONG... ...y Aina Barca, su fundadora, pues hoy queremos conocer más detalles... ...sobre el trabajo que han conseguido en Nepal... ...y así que a ambas mujeres las tenemos hoy aquí... ...Aina Barca, muy buenos días... ...buenos días... ...Laura Serrano, buenos días... ...a ver, es que como tenemos dos conexiones... ...Laura, ¿te tenemos? Sí... ...buenos días... ...buenos días... ...bien, ambas las tenemos... ...Aina, a mí me gustaría... ...porque hemos empezado hablando de ese viaje... ...que realizaste al Nepal hace nueve años... ¿Qué habéis conseguido? Eh, tu implicación, el haberte dado cuenta en el Nepal que había niños y niñas con discapacidad intelectual abandonados, el volver a Cataluña, el recoger el dinero suficiente para regresar al Nepal. Esto es una película, ¿no? Es una historia auténtica de amor, pasión y de darse, eh, pues entregarse a los demás. ¿Qué has conseguido con, con aquella locura pasional, Aina? Pues... Como bien dices, la primera vez que viajé a Nepal fue en 2012. Eh, fui a una ciudad en la parte sur de Nepal que se llama Etauda y me sorprendió mucho ver que no había nada para los niños con discapacidad intelectual. O sea, se Estaban todo el día en casa, encerrados, muchas veces atados. He visto niños dentro de jaulas con barrotes de madera y había como una creencia que estos niños no podían hacer nada, no podían aprender nada, que eran un castigo divino. Eh, me chocó mucho, me chocó ver que se les trataba pues peor que si fueran animales y, y ver que tenían un montón de capacidades pero que realmente no estaban aprendiendo nada. Eh, empezamos, mmm, después de este primer viaje, registramos la ONG Familia de Tauda aquí en España, empezamos a recaudar fondos, al cabo de un año abrimos una escuela en la ciudad de Tauda, empezamos a tener muchísimos alumnos al cabo de poco abrimos otra escuela más grande y este primer edificio se convirtió en taller ocupacional para, la, para los jóvenes. Y actualmente estamos tanto en la ciudad de Tauda, que está en el sur de Nepal, como en Kathmandú, la capital, y estamos empezando a construir también otra escuela en Bardivas, que es una ciudad también del sur. Eso es en, lo que... total, uh -huh. en total tenemos ahora mismo 87 niños y niñas con nosotros. Y varios centros donde los atienden y les dan una oportunidad para valerse por sí mismos, para también eh, poder desarrollarse como personas, Aina. Pero esto se dice pronto, lo ha contado en dos minutos. Pero ¿cómo fue para una joven como tú el, el regresar de nuevo a Nepal con un dinero para construir escuelas, centros? ¿Cómo fue? Pues la verdad que no fue nada fácil. Eh, ser una mujer joven y extranjera y estar sola en, en, un país, pues, donde no hay nada para los niños con discapacidad intelectual, pues fue una lucha continua. Tuve que enfrentarme a amenazas, a coacciones, a abusos, y, y, no fue nada fácil. Ahora, desde hace tres años, pues, mi marido también está implicado en esto, mi marido Kaila y él es de Nepal. Y evidentemente pues mi realidad ha cambiado ha cambiado muchísimo desde que él está con nosotros. Pero los inicios, sobre todo en el proyecto que empezamos en Etauda, realizarlo pues estando yo sola y lidiando pues con una sociedad que no conocía, que no conocía sus reglas, sus normas internas y sobre todo pues una sociedad pues que aún es bastante machista, pues fue bastante complicado. Supongo que eh, tu ayuda eh, de esta ONG lleva ya nueve años implicada, habéis conseguido eh, pues, varios centros para atender a estos jóvenes. Supongo que la ayuda será también internacional, no solo eh, la buscas en Cataluña, eh, supongo que también el, los apoyos te habrán llovido de otros países. ¿Cómo, ¿Cómo llevas la proyección? Pues el eh, principal pues, apoyo es... Nos va, se nos va la conexión, no sé si se ha movido Aina, pero eso yo creo que a esta pregunta tiene que responderla pues, quien es la responsable de comunicación de la ONG, la ilicitana Laura Serrano. Buenos días, Laura. Cuéntanos, eh, ¿cómo estáis llevando a cabo esa proyección de, de esta ONG? Pues nosotros realizamos, principalmente a través de los socios que tenemos, mantenemos el proyecto en general. Es con lo que damos soporte, por ejemplo, a la comida de los niños, el sueldo de las maestras. Digamos que los socios es como lo que permite la estabilidad en el futuro y a lo largo del tiempo de, de la ONG. Pero para crecer sí que intentamos pedir subvenciones también a, a empresas y, y nada, poquito a poquito vamos sumando. Y el por qué eh, charlas de sensibilización también en Eche. Porque esta entrevista la hacemos... Porque has contactado con nosotros por, al asegurarnos que Aina Barca va a estar en Elche. ¿Cuándo y qué charlas son las que vais a realizar para dar a conocer la ONG Familia Utada? Pues estaremos las dos el 2 de octubre a las 12 horas en el Salón de Actos del CEU, en la Plaza Red Católica. De, de aquí de Elche es la única que vamos a dar, porque Aina vuelve a Nepal enseguida el mes que viene. Y además hacía mucha ilusión pues, llevar a, a mi ciudad natal para que conocieran el proyecto de Familia de Tauda, porque creo que es un proyecto que cuanto más los conoces y cuanto más ves cómo trabaja Aina, más, más te enamoras del proyecto. La verdad es que es una ONG increíble, yo empecé colaborando escribiendo artículos y, y eso, cuanto más la conocía, más, más me enamoraba del proyecto, más veía que, que era real, que era tangible y que estaba movido por, por el amor. Eso es lo que iba a preguntarte, eh, el ¿por qué tu implicación en Etauda, en la ONG, por, por Aina o por que has viajado al Nepal y has visto lo que se puede conseguir a través de esta ONG, de la solidaridad humana? No, no, no he viajado todavía a Nepal porque justo empecé a colaborar con Aina cuando estalló todo el tema del coronavirus. Yo estudiaba un posgrado que ella dirige en la Universidad de Barcelona. Ella dirige el posgrado de creación de proyectos sociales y gestión de ONG conectamos, le gustó cómo escribía y empezó a colaborar. Pero todo esto justo durante la pandemia. Tenía programado un viaje y no pude ir. Pero realmente he han gustado muchísimas personas que, que sí que han ido. Hay también un documental que se puede ver en YouTube, ha sido La Fuerte de la Esperanza. Y realmente se puede ver que, que el trabajo es, es real y que es necesario. Y además, en la forma en la que está consumada la ONG, por ejemplo, todas las trabajadoras son, son mujeres. ...lleva también un programa de empoderamiento... ...Aina que ha estado ahí sabe cuál es la situación... ...entre todas se apoyan... ...y, y es que es imposible no enamorarse... ...más sabes sobre la ONG más se enamora Pues os esperamos entonces... ...el 2 de octubre... ...en, en la universidad... ...a las 12 horas... A las, sí. ...a las 12 del mediodía... ...para hablar precisamente de este trabajo... ...del trabajo de Aina Barca en el Nepal... ...y que eh, continúa... ...porque no se, no se acaba solo... Eh, ...con los talleres ocupacionales o las escuelas... ...supongo que también hay más ambición... Eh, ...residencias, eh, mucha más ambición de trasladar este proyecto... ...como ha dicho Aina, a todas las provincias del Nepal... ...¿cuántas provincias hay en el Nepal? Siete, hay siete provincias... ...de momento tenemos presencia en dos... ...y nos gustaría que hubiese um, todo lo que ofrecemos en Etauda... ...que tenemos residencia escolar, centro de fisioterapia... ...y la escuela y taller ocupacional en, en el resto de las siete provincias de Nepal... ...para que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad pues, puedan labrarse una vida digna y lo más autónoma posible. Pues sois dos mujeres eh, que, como has dicho, no estáis solas... ...hay muchas más voluntarias eh, que trabajan precisamente para dignificar la vida de este colectivo... ...de estos niños y niñas que... Eh, Estaban, eran abandonados, Aina lo ha, lo ha dicho, porque en el Nepal era una creencia religiosa. El, aquello de nacer con una discapacidad intelectual, intelectual era como que personas que se reencarnaban, que habían cometido pecados Exacto. y se reencarnaban con, en personas con discapacidad intelectual. Y esas personas parece que no tienen ningún derecho en el Nepal. Y esto está cambiando desde hace nueve años porque estáis recibiendo también apoyos dentro del Nepal. Sí, sí, desde, desde el Nepal poquito a poquito también la comunidad se va sumando, los padres y madres cuando ven que, que esta creencia es falsa se van implicando en el proyecto y intentamos realizar también allí la voz de sensibilización y cada vez yo creo que, que van van entendiendo que esto no es más que un prejuicio. Pues Laura Serrano, gracias por daros a conocer. Y voy a intentar también eh, acabar la entrevista con Aina Barca, si es que la cobertura se lo permite. Gracias Laura. Y nosotros, Aina, buenos días. Así sí, ah, sí continúas. Bueno, nos has escuchado, Aina. Eh, sí. ¿Tu vida eh, se puede llevar precisamente a la literatura o al cine? La verdad es que, bueno, escribí un libro hace un par de años, Ha La Fuerza de la Esperanza el sueño de levantar una escuela en Nepal con plataforma editorial. Y ahí pues cuento un poquito esta historia, sobre todo de la historia de los primeros años, desde 2012 hasta 2018, cómo establecimos el proyecto en la ciudad de Tauro. Pues eh, Asha, la fuerza de la esperanza es el, el mejor título para todo lo que estás haciendo, ¿no? Llevar esperanza a través de la solidaridad y del amor a ese país, al Nepal y a esos jóvenes. Eh, que supongo que, que, que hay detrás eh, muchísimas historias que contar. ¿Los padres son los primeros que se han dado cuenta que lo que estaban haciendo con ellos era un pecado? ¿Es, si es que podemos definirlo como pecado. Lo, los padres han empezado a creer en sus hijos. Antes eh, bueno, no, no creían que podía haber nada mejor. Muchos de ellos nunca habían salido de taura, nunca habían salido de ahí. ...y no sabían que sus hijos tenían derecho a tener otro futuro... ...que sus hijos podían aprender... ...sus padres también habían perdido la esperanza... ...no sabían cómo luchar por los derechos de sus niños... ...y estos niños no tienen voz... ...no pueden decir lo que quieren... ...no pueden expresar lo que sienten... ...pues mucho menos no pueden luchar por un derecho tan básico... ...como, como es la educación... ...y en estos años pues los padres han hecho un cambio radical... ...ahora mismo están muy implicados con la escuela... Y, y creen en el futuro de sus hijos y tienen esperanza que en un futuro pues sus hijos pues, puedan incorporarse en, en algún trabajo y puedan tener pues una vida lo máximo normalizada posible. Eso es precisamente lo más difícil que tenéis ahora, el reto. ¿Los estáis atendiendo? ¿Les estáis dando oportunidades para implicarse en el mercado laboral? ¿Pero cómo está el Nepal para implicar, para contratar a, a estas personas? Pues este es uno de los mayores retos. Cuando son pequeños les damos educación, pero claro, cuando los jóvenes con discapacidad intelectual crecen, ya es un reto aquí en España. Imagínate en Nepal, pues, inserir laboralmente a personas con discapacidad intelectual. Ahora mismo tenemos dos talleres ocupacionales, uno en Etauda y otro en la capital, en Katmandú. Y con, estes, con estos jóvenes estamos iniciando, bueno, ahora mismo se están formando para poder tener habilidades profesionales. Y nuestra idea próxima es iniciar pues, una cooperativa que una a todos los jóvenes con discapacidad intelectual y desde ahí pues, poder proporcionar diferentes trabajos. Esto lo hacemos con colaboración con diferentes empresas sociales, empresas conscientes que hay en Nepal, que aunque no son muchas, sí que hay algunas. Y, y bueno, pues sumando esfuerzos, pues queremos que estos niños tengan un futuro mejor. Pues esa es un claro ejemplo de su vida en la barca de la fuerza de la esperanza. Muchísimas gracias por su trabajo. Muchas gracias. 101.4 Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues quedan seis minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros continuamos y lo hacemos ahora con la música con eh, un tema de Natalia Laforcade Mujer Divina un tema interpretado por esta cantante y a dueto con Adrián mmm, Dárgelos. Mm. divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, que no se olvida. Tienes vibración de sonatina apasional.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues hemos llegado ya a las 10 en punto de la mañana, pasa un minuto de las 10 de la mañana La Glorieta, saben ustedes, que se inicia a las 9 y que en este lunes, el último lunes del verano porque está a punto de terminar, el otoño comienza esta semana, el miércoles Pues hemos eh, ido contándoles que poco a poco esta ciudad va recuperando la normalidad. Los empresarios del calzado los tenemos, algunos de ellos, hoy en la Feria de Milán. Allí está también el alcalde y el concejal de promoción económica. Intentaremos dar esta información o ahora en la ronda de noticias o sobre la una del mediodía con Marga García. Y por supuesto con todas las imágenes esta noche en el Telení. También hoy los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández han retomado las clases presenciales. Y en la entrevista que hemos tenido, la primera que hemos tenido de este programa con Celia Lastra, la directora de AFAE, de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, pues eh, hemos visto como también se van retomando las actividades conmemorativas. Mañana se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Y han preparado exposiciones, conciertos, conferencias, también bailes en las redes sociales. Todo para dar visibilidad a este colectivo, a esta enfermedad y para mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de sus familiares. Delia Lastra, la directora de AFAE, también ha dado detalles de las reivindicaciones de este año, de ese lema que, eh, con el que se va a leer el manifiesto mañana martes a las 12 del mediodía, cero omisiones, cero alzheimer, un manifiesto que reclama más recursos también sanitarios a la investigación, y sobre todo recursos técnicos para... y sensibilización de la sociedad para que el diagnóstico del Alzheimer sea precoz. Con ello se puede combatir esta enfermedad que en estos momentos no tiene cura, pero se podría frenar su degeneración. También hemos tenido, eh, acabamos de hablar con las mujeres, con Aina Barca, una joven que hace nueve años se fue al Nepal a construir escuelas, centros ocupacionales, residencias para luchar por los derechos de los niños y niñas con, con discapacidad intelectual porque hasta ese momento y siguen todavía en algunas provincias del Neval abandonándolos a sus suerte. No creen en ellos porque consideran que la discapacidad intelectual es un castigo divino. Y contra eso están luchando muchas mujeres de la ONG eh, Tauda, fundada por esta joven catalana y que ya tiene seguidores también aquí en ECHE, como la periodista Laura Serrano, quien desde, la, desde su cargo de responsable de comunicación de la ONG, familia Tauda, pues nos va a traer aquí a la fundadora de la ONG el próximo 2 de octubre, para hablarnos del trabajo que han conseguido con el dinero de todos, eh, con la solidaridad en el Nepal para defender los derechos de este colectivo. Y ahora en esta segunda parte del programa pues vamos a tener la ronda de noticias, vamos a seguir hablando de la actualidad local, tenemos muchas previsiones también de la actualidad meteorológica con Vicente Bordonado y no podemos olvidar que hoy, al ser lunes, Tenemos tertulia deportiva Eso será en unos minutos Después de la canción de la chilena La compositora y cantautora chilena Mon Laferte. Amigos, simplemente Oye, dame una señal Posibiliteit de hacerlo a mi modo. Dale, no seas coïnvido. Quiero algo contigo, más que ser amigos. Dime, si ¿sí elke. Nuestro. Deja, yo hago het. Deja, Me encargo de todo Déjame amarte o por lo menos que lo intente No es casualidad, je doet het. Deja, je doet het. Deja, je doet het. Deja, je doet het. A la gente ¿qué es lo Que weer weer que weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer weer deja yo hago el resto me encargo de todo déjame weer por lo menos Que lo weer No es casualidad que Besarnos EN Obregon, kon insurgente. Oh, ser amigos simplemente. Déjenme por lo menos. We zijn nooit met insurgenten. We kunnen zijn, want we zijn niet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 Pasan 10 minutos de las 10 de la mañana y antes de la tertulia deportiva vamos a seguir disfrutando de más música. Vuelve Marta Gómez con la muchacha. ¡Ay, Quiero escuchar para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidada. Eres como el viento que viene, y que va. llevas un dolor profundo en ti. Soy tu vientre, soy tu arrullo, soy tu abril. Tu primer latido, yo soy tu raíz. Vuelve a jugar con la lluvia, vuelve para tejer conmigo un puente. Un puente de esperanza, vuelve. Cuando recorras otros mundos, cuenta de este dolor Ja. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues pasan 14 minutos de las 10 de la mañana y vuelve la actividad deportiva con Paco Gómez eh, a quien saludamos, Paco, muy buenos días Hola, Ros, buenos días Y José Antonio González, que ya lo tuvimos la pasada semana Buenos días Buenos días, Ros Bien, habéis vuelto los dos juntos a esta tertulia deportiva en una semana en la que Paco la califica de buena para el Elche Club de Fútbol. José Antonio, no sé si tú también la vas a calificar, pero la pregunta está. Después de ver el partido, bueno, contra el Getafe que ganó, pero el sábado vimos contra el partido, ese derbi valenciano contra el Levante que empató. ¿Hay margen para este equipazo que se ha podido formar para que la afición perdone los errores, Paco? ¿O hay que ser ya... Eh, ...duros desde el principio... ...no, bueno, hay que contar la realidad... ...primero discrepo contigo con lo de equipazo... ...porque eso es crear unas expectativas muy altas... ...y yo no las pienso crear... ...¿no, no crees en lo que ha hecho bragarnich o... ...en, un, en un... la contratación de este, de este hecho, equipo? ¿No a, es equipazo? No. Ha, hecho, no, ha hecho buenos fichajes... ...equipazo será si al final de temporada se salva con mucha holgura y hasta lucha por puestos europeos. Entonces será un equipazo, pero yo hasta ahora yo no sé si es un equipazo. Sé que ha hecho buenos fichajes y esos son individualidades, pero se verá con el paso del tiempo si es un equipazo, es un, equi un buen equipo o es un equipo regular. Pues mira, te tengo que dar la razón, porque después de oír a Javier Pastore en su debut, sus propias declaraciones, mm. también tengo mis dudas. Luego hablaremos de ello. Tú ten en cuenta bueno, que han venido... hay margen para el error, se le pueden perdonar los Hombre. errores a este equipo, Lo dejamos en equipo. A ver, no, yo creo que, que es mejor equipo que el año pasado. Sin duda. Tiene mejores individualidades. Ahora, como equipo, tienen que demostrarlo partido a partido. Eh, me has preguntado <coughs> si hay margen para perdonar Los errores. Los errores. A ver, el Elche es el Elche y no nos confundamos. Es un equipo que va a estar en la parte baja de la clasificación. Ojalá nos equivoquemos. Pero va a cometer errores. En Madrid, eh, Kiko Casilla cometió un error de bulto que nos costó la derrota. La única derrota de la temporada. Y el otro día, eh, el sábado contra el Levante, un jugador muy fiable, el capitán Gonzalo Verdú, comete también un error muy importante que nos cuesta el empate a uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Criticarlos? No, no es que los critiquemos, es que decimos lo que ha sucedido. Pero con decirlo no vamos a solucionar el error. Los errores individuales en el fútbol se cometen todos los partidos, si no, no habrían goles. O sea, para que haya un gol tiene que fallar un defensa. ...o una acción muy brillante del delantero... ...el otro día fue un error muy gordo de, de Gonzalo Verdú... ...que le cuesta al Elche dos puntos... ...sí, también es cierto que en la recta final... ...pudo ganar porque tuvo dos grandes oportunidades... ...y estuvo más cerca de ganar... ...pero en el fondo... ¿Quién creó las oportunidades? ¿El eh, propio Gonzalo Verdú? ¿o? Raúl Guti mm, tuvo Guti. una... ...y en el minuto casi 96... ...la última que a punto estuvo de ganar el Elche... ...la de Guido Carrillo... ...de, mm. de cabeza... ...pudo llegar el 2 a 1... En el cómputo global yo creo que el empate es justo porque el Levante fue muy superior en la primera parte. Curiosamente, donde el Elche se adelantó y se fue ganando 1-0. Y en la segunda parte, que el Elche estuvo mejor, fue cuando el Levante marcó. Bueno, esto no. es el fútbol y a veces es ilógico. ¿El gol del Elche fue una brillante actuación o un error de la defensa de. Pues se produce por un error del, del medio campo del Levante, que aprovecha el equipo ilicitano, eh, Darío Benedetto hace una buena acción individual y su disparo rebota en un defensa y lo agarra Lucas Pérez que está de dulce, lleva dos goles en cuatro días, el que le dio la victoria contra el Getafe y el otro día el empate a uno, bueno en ese momento era el 1-0 y la verdad es que fue un gran gol con la izquierda, un zurdazo impresionante que pegó en el palo y hizo inútil la estirada del portero, o sea que eh, yo creo que te, el Elche tiene eh, cosas muy importantes, sobre todo en ataque tiene lo que no teníamos hace años uh -huh. aparte de Cantidad, calidad de delanteros, eh, y luego, bueno, pues lo que está cometiendo son fallos groseros que le están costando partidos. El de Atlético de Madrid y el del otro día contra Levante nos están costando puntos. Pues eh, Paco lo ha definido: eh, tenemos un equipo con muchos delanteros y de calidad, y esto no es un equipazo, Antonio. Bueno, como dice Paco, es esto. un buen equipo, ¿no? Lo de equipazo. El equipazo puede ser el Paris Saint Germain con Messi, claro. Neymar y, y Mbappé. Eso es un equipazo, pero. Eh, bueno, no sé. Tantas estrellas juntas. ¿Eso es un equipazo o no? Bueno, estrellas sí. que llevan demostrando años su valía es un equipazo. Pero pueden estrellarse, ¿eh? No, eh no, no. Porque no juegan en equipo. Bueno. Hay mucho celo, mucha rivalidad, a ver quién es el mejor, a ver si, quién, no. quién chupa más. No lo sabemos. Vamos, bueno, no. vamos a dejarlos que jueguen. Y, y, y lo decimos dentro de unos meses. Pues sí, pues sí pero bueno, eh, José Antonio Sí, el balance de la semana él, sí. es muy positivo Ross, pero hay que tener en cuenta como ha dicho Paco que el lunes se ganó en Getafe, es verdad que en esa primera parte contra el conjunto de Michel al equipo licitano le costó bastante arrancar, eh, pero en los segundos 45 minutos fue superior a, al equipo azulón y ahí fue donde debutó Lucas Pérez que necesitó muy poco, prácticamente en el primer balón que tocó eh, consiguió ese 0-1 importantísimo para un Elche que ahí sumó la primera La victoria de la temporada, hasta la fecha es la única, partido con una actuación muy destacada también de Johan Mojica en ese carril izquierdo y en líneas generales una sensación muy buena, ¿no? porque este Elche está compitiendo muy bien en todos los partidos eh, el sábado llegó el siguiente encuentro contra un levante muy mermado por las bajas, tenía seis ausencias importantísimas eh, prácticamente todos esos futbolistas eh, que se caían del once por lesión eh, suelen ser titulares en el equipo equipo de Paco López y es verdad que ya desde el inicio en ese partido contra el Levante respecto al planteamiento de Fran Escriba ya empezamos a ver eh, alguna cosa rara entre comillas no por ejemplo el técnico valenciano le dio descanso a Fidel Chávez que en el centro del campo y sin jugar en su posición en las primeras cuatro jornadas de liga estaba siendo uno de los jugadores más destacados en el equipo franjiverde y por él entró Tete Morente a jugar también en un rol que habitualmente no es el suyo, yo creo que Esa, ese experimento, entre comillas, de Tete Morente no funcionó porque, como ha dicho Paco, la primera parte contra el Levante no fue buena. El equipo estuvo demasiado a merced del conjunto Granota, que creo que también tiene su parte de mérito el técnico Paco López, el entrenador rival, porque planteó un buen partido con una presión hombre a hombre. También hay que destacar que el Elche tenía bajas muy importantes para ese encuentro. No estaba Boye por lesión. Eh, Pedro Vigas también se caía del once Va a estar dos meses de baja por un problema en la rodilla y son jugadores importantes y a eso le añades que en el centro del campo no estaba Fidel, que es la brújula del equipo. Eh, al Elche le costó muchísimo porque no tenía la opción de salir en largo con Lucas Boyé y el juego en el centro del campo también era prácticamente inexistente a pesar de que Omar Mascarell que debutó el lunes en Getafe se nota que poco a poco va a más. Raúl Guti también sigue creciendo con el paso de los partidos y yo creo que al descanso ese 1-0 a favor del Elche contra el Levante no reflejaba lo que se había visto en los primeros 45 minutos porque el mejor del Elche había sido el portero, Kiko Casilla con dos intervenciones Extraordinarias. Dicho esto, empieza la segunda mitad y precisamente cuando el Elche, bajo mi punto de vista, más controlado tenía el partido, llega ese error que ha comentado Paco de, de Gonzalo Verdú, que aprovechó muy bien José Luis Morales. A partir de ahí, es verdad que el equipo licitano dio un paso al frente, incluso pudo haberse llevado la victoria con esas acciones de Raúl Guti y de Guido Carrillo, pero al final yo creo que es un punto que hay que verlo con el vaso medio lleno porque se une a la victoria en Getafe, son 4 de 6. El Elche ya se coloca con 6 puntos en el casillero. Solo ha ido en un partido... ¿6 puntos en cuántos partidos? ¿5? 6 puntos en 5 partidos. ¿Esto es un buen resultado? ¿Dónde está? Esa es una buena media. Sí. ¿Sí? Ten en cuenta que si de los 38 partidos de Liga uh -huh. sumase 38 empates, eh, estaría en la frontera de la salvación. Vale. De hecho, el año pasado con 35 puntos hubo salvación. Siempre se dice que la frontera está en los 40... ...normalmente nunca hace falta... ...algún año ¿no? ...pero por ahí puede estar la salvación... ...38, 39, 37... ...con lo que si tú cada 5 partidos llevas 6 puntos... Uh -huh. ...estás haciendo una media de que al final... ...con esa media estarías en los 47-48 puntos al final de liga. O sea que es una, es una buena media. Lo que pasa es que ahora hay que mantenerla y eso es lo difícil en primera división porque, por ejemplo, ahora vienen dos salidas muy difíciles contra dos equipos europeos. O sea ah, que ahí la media lo normal es que se tuerza. Además viene ahora ya. Esta el semana. miércoles ¿El Villarreal. Pasado mañana. Contra... Pasado mañana Villarreal. Y el domingo Real Sociedad. Además en sus estadios, que son dos equipazos. Ya. Son dos equipos que están acostumbrados a jugar Champions, o sea, a puestos europeos. Uh -huh. Por lo que ha dicho José Antonio, es verdad que hay buenos jugadores, pero todavía sigue teniendo el equipo jugadores claves que no, no puede prescindir escriba, de, de ellos en, en los partidos a la hora de, de plantear el once titula, los once titulares. Hombre, jugadores claves en un equipo siempre los hay Siempre hay una columna vertebral, eh, siempre se dice que el portero, el central, el centrocampista, el delantero ¿Y en estos momentos cuáles son? ¿Fidel Chávez? Mata bueno, Rodú, Fidel, Chávez, Fidel Chávez yo pensaba que sí, pero Gribas se ve que el otro día pensó uh -huh. que no Porque lo dejó en el banquillo y no jugó ni un minuto ¿no? ¿Y fue un error para vosotros? A ver, yo desde el principio eh, prescindir del jugador que, o uno de los jugadores que más prestaciones está dando Para mí es un error Yo soy de los, que, de los que piensa que hay que aprovechar el momento del futbolista y si el futbolista está que se sale hay que ponerlo, hasta que esté que no se salga, porque lo, los rendimientos el, van, van por picos, ¿no? hay jugadores que están dos meses fantásticos y ese mismo jugador luego baja bastante su rendimiento. Yo soy de los que piensa que hay que aprovechar, mm. pero bueno, el entrenador es el que los ve cada partido y cada entrenamiento y a lo mejor piensa eh, pues que le hace falta un descanso para que esté ahora más fresco en estos dos vale, partidos. Claro. Yo creo que eh, fundamental es ahora mismo en el Elche Diría que mmm, hay pocos y muchos, es, es decir, jugadores que estén destacando, yo pondría no. Mojica por la banda izquierda que está destacando, Fidel que está destacando, Raúl Guti, para mí esos son uh -huh. indiscutibles, Lucas Boyé que está lesionado también, para pero, mí es otro futbolista indiscutible. Pero la lesión de Boyé... ¿Será para el miércoles, eh, domingo? ¿lo eh, tendremos, el, no? el entrenador dijo que no iba a arriesgar con Boyé vale. y que si el miércoles e incluso el domingo no tenía que jugar, no jugaría. No va a jugar, porque además tiene otros cuatro delanteros. Eh, pues ahora vamos a hablar, porque veo a Marga García que, que está esperando entrar, pero vamos a hablar del debut de Javier Pastore. Que era uno de los fichajes muy aplaudidos por la afición. Eh, creo que él sí ha levantado expectativas. Pero después de escuchar sus declaraciones, después del partido del Levante, él mismo reconoce que está a medio gas. ¿Qué significa? ¿Qué fichaje es entonces el que han hecho? Esto porque ellos cobrarán un montón para decir o reconocer que están a medio gas. Claro, a ver, Ros, a la el mitad del rendimiento. El problema de Pastor, entre comillas, es que es un jugador cuya calidad está más que contrastada, es un futbolista de primer nivel, obviamente sí. no está a su mejor nivel, pero pero es que lleva mucho tiempo sin jugar, superó hace un par de meses, tuvo que ser operado de, de unas molestias en la cadera, que lo dejaron en el dique seco muchísimo tiempo, en la Roma su etapa no ha sido buena en gran parte debido a esa lesión, no ha tenido continuidad, prácticamente no ha jugado durante la última temporada, solo disputó cinco partidos, y además ya en estos meses de verano, incluso antes de terminar la temporada pasada, estuvo apartado del equipo durante mucho tiempo, sin poder entrenar no o entrenando en solitario, lo cual no es lo óptimo para un jugador profesional, él mismo reconoció después del partido que todavía no está al 100%, además acaba de llegar también a un equipo nuevo, a una liga nueva, el otro día contra el Levante tuvo sus primeros minutos con la camiseta franjiverde, saltó al terreno de juego en el minuto 60, ya con empate a uno en el marcador y yo lo vi bastante participativo, es un jugador del que se espera mucho, su calidad está ahí, también dejó Detalles de calidad, yo veía que quería la pelota, que quería también ser protagonista, uh -huh. y aunque al final no fue determinante en el resultado final del equipo, yo creo que es un jugador eh, que viene comprometido al Elche, que, que tiene mucho que aportar y que, y que puede ayudar para uh -huh. sumar a conseguir esa permanencia. ¿Aquí te gustó, Paco? Te lo resumo en una frase: uh -huh. si Pastor estuviera en plenitud, como tú dices, no estaría en el Elche, seguiría en la Roma, pero en equipos de mayor fuste. Si Me ha venido. Están diciendo que uh -huh. hemos, eh, han ¿Han comprado un futbolista con una tara? No lo han comprado. Bueno, estaba, no. estaba libre. Es lo, han fichado. No. lo han fichado. Pero... Y, eso, y eso es lo bueno del Elche, que ha fichado jugadores a coste cero. No le han costado dinero. Pero Solo entonces, le cuesta la ficha. Pero no, es que no, no, no puedo entender ese razonamiento. Pues yo, yo, te lo explico, yo te lo explico, claro. Porque, ¿Qué no entiendes? Eh, que si, es, si fuera mejor, Javier Pastore estaría en otro equipo y que por eso el Elche lo ha traído. El Elche no puede traer a gente que tenga taras. A ver, Pastore no <ríe> tiene ninguna tara. Pastore... Eh, no está en plenitud. Es decir, si estuviera como hace 4 o 5 años, seguiría en el Paris Saint-Germain que pagó por él 42 millones de euros. Otra vez el Paris Saint-Germain. O en la Roma que pagó hace 3 años por él 25 millones de euros. El hecho no ha pagado ni un millón de euros por él porque ha quedado libre. ¿Por qué ha quedado libre? La Roma no es tonta, es un gran jugador, pero lo ha dejado marchar porque... ¿Porque no sirve ahora? No es que no sirva, es que lleva un año sin jugar prácticamente porque viene de una lesión de cadera que le ha dejado apartado ocho meses. Entonces, el Elche ¿qué hace? Dice, este es un jugador que entiendo que es muy bueno y que creo que, le, que aquí puede volver a tener vale. ganas de jugar, compromiso, vale. solo falta que se ponga físicamente bien. Y eso, cómo lo visteis? Tú, en el terreno de juego. Yo debut? Fantástico, me gustó mucho. Uh -huh. o sea, creo que el Elche cambió con su entrada y no está, y no está ni al 60%. Cuando ese chico esté al 80%, porque más del 80% no creo, porque si estuviera al 100% no estaría en el Elche, costaría dinero y el Elche no puede pagarlo. Si adquiere un nivel de un 70% o un 80%, Pastore va a ser un jugador diferencial en el Elche. Pero tengo mis dudas, porque aquí han venido jugadores, campeones del mundo, Maciño, eh, el Toro Acuña, con grandes expectativas, estrellas, y no han funcionado. ¿Por qué? Porque venían en el ocaso de su carrera. Eh, Pastore tiene 32 años, lo mejor se supone que ya lo ha dado, no digo que esté en el ocaso de su carrera, pero sí que en plenitud ya no va a estar. Su reloj biológico va a descontar hacia atrás, pero aún descontando hacia atrás y con un 60 o 70% del físico en relación al resto de jugadores que estén al 100%, con su calidad puede ser un jugador diferencial en el Elche. Jugó 30 minutos, <coughs> ¿no? Pastore. Y, y, ¿y el cambió, el... le cambió la cara al equipo. Pero... ¿Es lo máximo que puede jugar? No, no, no. Puede jugar los 90, pero, pero no es que hoy. Reconoció pero que... no hoy. Ya. Claro, pero, hoy, eh, hoy no. Dentro de un en mes. ¿El miércoles no. jugará 20 minutos, 30 minutos? No. Si ha jugado 30, seguramente el entrado le pueda dar al siguiente partido el una doctor. hora, por ejemplo. Los jugadores cogen ritmo. Jugando partidos, uh -huh. no entrenando. Entrenando puedes físicamente estar cada vez mejor, pero el ritmo se coge jugando partidos. Entonces, si Pastore el miércoles juega una parte entera, la segunda parte o la primera, por ejemplo, para el siguiente tendrá todavía más ritmo. Y ese chico en dos, tres semanas, un mes, uh -huh. puede estar ya al nivel que todos deseamos. Bien, pues eh, ah. no hay tiempo para más y no hemos hablado de Escriba. Está contento con su equipo, José Antonio. Escriba... Bueno, estuviste tú, muy, contento, muy contento. Muy satisfecho está muy satisfecho con la plantilla, Lo con los jugadores e incluso miró positivamente el punto, es un puntito más y el Elche que ya se ha colocado con 5 sobre el descenso. Eh, hemos sobrepasado las diez y media Paco, eh, pero sí que es de interés toda la información que nos, has, nos vas a dar, porque has dicho contra el Villarreal este miércoles, uh -huh. a qué hora dónde lo televisan los partidos, porque es fuera de casa, ¿no? Es bueno, los estadio. partidos Martín no lo he mirado, pero están televisando el 90%, menos uh -huh. el que da gol TV, que es en abierto, el resto del 90% lo das por las plataformas privadas en este caso Movistar TV, que es el, la que el adquirió 100%. los derechos del, de los partidos de liga. ¿A qué hora juega? El Elche juega en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal, el miércoles a las 10 uh -huh. y el domingo contra la Real Sociedad en el Real Arena de San Sebastián el domingo a las 6 y media de la tarde. ¿Estarás, te ¿Vas a desplazar o lo vais a dar desde aquí? No, no, el, el, el, este miércoles estaremos en, en Villarreal. O sea, que ya has retomado también... Sí, estamos viajando a todos la... los partidos. Ya habéis recuperado. Sí. De, la, el de la Real Sociedad tengo la duda. Las combinaciones están malísimas. No son para viajar. Y, y Para viajar y ahí tengo la duda. Pero vamos, el resto estamos viajando uh -huh. a todos. Bien, como lo hemos recuperado la normalidad. Eh, Paco, hoy en a todo gol, ¿a quién tienes? Bueno, hoy tenemos a un exjugador del Elche, que además, seguramente, junto a Nino, es posiblemente el más importante de la historia del club, Claudio Barragán, que fue internacional absoluto con la selección española, que estuvo nueve temporadas en el Elche, en dos etapas distintas. Y que, eh, como Nino, es el único jugador en la historia que tiene tres ascensos con el Elche. Son los dos únicos, uh -huh. Nino y Claudio, son los únicos que han ascendido tres veces con el Elche. Y se quedó en Elche, como Nino. Eh, se quedó en Elche, vive en Elche, su familia es de Elche, él es de Manises. Uh -huh. Y además, eh, lo hemos llamado también porque él fue jugador del Levante cinco años y jugador del Elche nueve años. O sea, que podía tener el corazón dividido, ¿no? ¿Y se vivió ese derby valenciano con eh, gran eh, pues, eh, respeto entre ambas aficiones. Sí, no hubo ningún problema, con total normalidad, en el Martínez Valero se dieron cita algo más de 11.000 espectadores 11 que fueron, Paco, la mejor entrada de la temporada, o sea que poco a poco se va, se va avanzando también en ese sentido. También recuperamos los atascos sí, a sí. la salida. Eso es buena señal, <risa> es es, buena. eso es buena bueno, señal. Y, y si no fuera por las restricciones estaríamos hablando de 5 o 6.000 más. Y Paco, eh, ¿el punto de vacunación pudiste ver si había gente? Eh, con el, el punto de vacunación móvil que se puso en, el, no en lo los vi. alrededores... De, ah, no. no lo vi, yo fui directo claro, a la cabina. Estás y... vacunado, fuiste directo a la Claro. <risa> bueno, pues José Antonio Paco, muchas gracias. A ti, Ross. Y a la una y, y 20. 20 en el Chempunta, la tertulia. Ahí analizaremos la en tertulia todo lo que sucedió el con sábado. Con más detalle. Gracias, Ross. Gracias. gracias eh, y os despido con, eh, con la música de la Liga, ya que es oficial, la de Camilo. Vamos a escuchar de nuevo esa canción. Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me last? Ik vind het dat we het La Liga. Ik weet dat me zegt que sí, que sí que sí que sí, que sí, que sí que sí que que sí, que ik ben een intenso andere un niño con una pelota. Cuando tú juegas, me prendo automático, me pongo a pensarte romántico, como un astronauta lunático, un fanático. En ik ben blij dat de top van de top van de top van de top van de top van de top van de weet dat de top van de top van de top van Si top me de top van de top van de top van de top van de top van Es que me dices que sí, que sí que sí que sí, es que me dices que sí, que sí que sí que sí, que me dices que sí, que sí que sí que sí, que me dices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 Wat que me aan a tu Wat lindo sería, aan de hand? Wat is er a que vayamos al estadio, que empieza la liga, yo sé que me dices que sí, que sí que sí que sí, is er aan de hand? que sí, que sí que sí Wat is er aan de hand? Wat que sí, que sí hand? Wat is er aan de hand? Wat is er Bueno, bueno, pues esta es la canción oficial de la Liga y después de la tertulia deportiva vamos con las noticias. Marga García eh, se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Bueno, has escuchado parte de la tertulia deportiva, has escuchado la pregunta con la que he terminado, el punto móvil de vacunación en el Estadio Martínez Valero, ambos estaban en lo que tenían que estar en el partido de fútbol, pero los informativos estuvieron donde tenían que estar, en el punto móvil de vacunación. Marga, ¿cómo ha ido? Sí, bueno, pues aprovechando como tú dices este partido del Elche y el Levante, bueno, pues la Consejería puso un punto de vacunación para esos rezagados que todavía no habían recibido, bueno, primera o segunda dosis de la vacuna. Y bueno, pues te comento que cerca de un centenar de personas se acercaron durante esas dos horas y media, tres horas, que estuvo ese punto de vacunación, bueno, pues un centenar de personas que se animaron a acudir aprovechando ese partido y bueno, al margen de ese punto de vacunación, continúa este proceso de vacunación en el Polideportivo del Toscar y bueno, pues a través de esa web de la Consejería de Sanidad, bueno, pues todos los horarios, mañana y tarde, bueno, para el suministro tanto de Pfizer como de moderna. moderna. Y ya que estamos hablando del COVID, el balance de la situación hospitalaria en los hospitales también sigue siendo buena como la pasada semana, con menos ingresados en la UCI. ¿Qué es lo importante? Sí, bueno, el viernes nos íbamos con ocho personas ingresadas en los hospitales, dos de ellos en la unidad de cuidados intensivos y bueno, pues eh, con la última actualización actualización, bueno, pues ha descendido una persona en planta ya le han dado la alta, así que en total ya son siete esas uh -huh. personas y dos ...siguen en la UCI... ...así que bueno, mañana tendremos esa... Eh, nueva actualización y bueno pues actualmente tenemos una incidencia de 63 casos por cada 100.000 habitantes. Pues vamos viento en popa la vacunación. Si sí, el bien. lunes me incorporaba en este programa después de las vacaciones con el 70% de la población inmunizada, el viernes la consellera decía que ya habíamos alcanzado el 80 y pico por ciento de la uh -huh. población vacunada. Eso y es. hoy comienzan las clases en el campus en los campus de la Universidad Miguel Hernández, clases también presenciales, al igual que Se recupera la normalidad en las ferias de calzado. Tenemos al alcalde y al concejal de promoción económica junto a los empresarios, que creo que son una veintena de empresarios es. ilícitanos de calzado, que se han ido a Milán a exponer pues, en el escaparate más importante de, del calzado. Sí, así es, el alcalde y el, el de promoción económica, Carles Molina, y bueno, ya se han ido eh, a Milán para la inauguración de esta feria, como tú dices, la más importante del sector del calzado, donde estarán una veintena de empresas de la ciudad bueno y pues según el alcalde que se celebre esta feria, bueno, pues es un síntoma de normalidad y también una prueba de dinamismo del sector del calzado local así que bueno, pues eh, la novedad de esta edición es que serán tres días en lugar de cuatro y además de forma paralela la feria también tendrá una versión digital así que bueno, poco a poco vuelven uh -huh. las ferias en unos días además también será la feria Futur Moda en, en IFA. Así que bueno, poco a poco estas ferias vuelven, se vuelven a, a retomarse eh, tras la pandemia. Actividad ferial que es importante porque eso también indica la salud económica que la necesitamos, veremos los datos del paro del mes de octubre como han sido en octubre, veremos los datos del paro de septiembre y esperemos que sean buenos, que sigan siendo buenos. Marga, las previsiones para esta jornada del lunes, ¿cuántas tenemos? Muchas, ¿no? Una agenda apretada. Sí, empezamos el lunes bien cargadito. Bueno, pues eh, para empezar, la Edil de Cultura, Marga Antón, presenta el Festival Dharma. También el Edil de Igualdad, Mariano Valera, presenta las jornadas internacionales contra la violencia de género digital. La de gestión tributaria Patricia Macía informa sobre asuntos de su departamento. La de política de mayores pur vives presenta las actividades del mes del mayor y además el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, también da una rueda de prensa. Así que bueno, bien uh -huh. cargadito, bien el lunes. Y no nos tenemos que olvidar de la crónica de sucesos. No estamos en una tierra volcánica con lo que no, no hemos no. vivido esa erupción no. histórica que estamos siguiendo muy atentamente uh -huh. por televisión desde ayer con la retransmisión en directo de esa erupción volcánica que se ha producido de nuevo en la isla de La Palma. Eh, pero sí tenemos, sí sí. tenemos eh, dos apuntes, algunos, algunas noticias que tienen que ver, eh, sucesos que tienen que ver en Sí, la pues dos negra. apuntes. Por un lado, la Policía Nacional ha detenido a dos personas que tenían una orden de detención para extradición por eh, un delito de secuestro de menores y también han detenido a la policía local durante la última semana a dos personas implicadas en la distribución de drogas de diseño. Mm. Así que, bueno, sí, pues la... toda esta información a partir sí. de la una, bueno, pues sí, más sí. ampliado. Porque son drogas nuevas que están entrando también aquí al mercado eh, en Elche. Así que mucha atención a ello. Son peligrosas para la salud. Marga, a la una, entonces tenemos que escucharte. Aquí a Laguna estaré yo, bueno, pues eh, con toda la información, tanto del COVID, de todas las previsiones, sucesos, bueno, mucha, mucha información durante toda la mañana y, por supuesto, en nuestra web, tele.es, y esta noche con Salvador Campeño en el teleni. Pues que tengas una buena jornada. Igualmente, Sigo. luego nos vemos en redacción. Muchas gracias, Mara. Hasta luego, Ros. Y ahora ya cerramos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información de Vicente Bordonado, la información de nuestro hombre del tiempo. El tiempo.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 Bueno, buen día, comenzamos una semana de cambios, inestabilidad atmosférica, descenso de las temperaturas y las primeras precipitaciones localmente intensas las esperamos para esta noche. Durante esta madrugada cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que aquí en la estación meteorológica de Telaelch han bajado hasta los 20 grados en el sur del Camp de hemos alcanzado mínimas en torno a los 18-19 grados, en Santa Pola no bajaban de los 23 grados. De momento, para ...para esta mañana ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad... De viento en calma puntualmente flojo de componente norte... ...pero para esta tarde a medida que vaya penetrando por el nordeste de la península... ...una vaguada de evolución retrógrada, la nubosidad irá en aumento... ...finalmente de esa vaguada se va a desgajar un embolsamiento de aire frío... en altura dana o gota fría... Por lo tanto, en el último tramo de la tarde o entrada a la noche Ya esperamos precipitaciones que localmente podrían llegar a ser intensas Sobre todo de cara a esta próxima madrugada El viento flojo de componente este y las temperaturas similares a las de ayer En Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 27 grados En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 grados Para este martes eh, continuará la inestabilidad atmosférica Insistimos, precipitaciones localmente intensas durante la madrugada... Eh, ...moderadas hasta mediodía... Eh, ...por la tarde ambiente algo más soleado... ...continuará la inestabilidad atmosférica... ...el viento puntualmente moderado... ...de nordeste... ...temperaturas que para mañana martes... ...ya van a bajar máximas en torno a los 24 grados... ...mínimas que durante esta próxima madrugada... ...bajarán por lo menos hasta los 18 grados... ...el miércoles con el embolsamiento de aire frío en altura... ...dan a gota fría al oeste de la península inestabilidad atmosférica, no estaremos en el sector más activo del mismo algunas precipitaciones, temperaturas en torno a los 23 grados jueves se podría escapar alguna gota, viernes alguna precipitación muy puntual y de cara al fin de semana volverá de nuevo la estabilidad atmosférica Tele Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche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 09 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Seguimos avanzando en el programa La Glorieta Estamos ya en los últimos minutos eh, De La Glorieta Y los vamos a dedicar A la música que tenemos eh, seleccionada Nos volvemos a poner románticos Con Carlos Rivera Y Vanessa Martín En eh, su tema Te amo hoy tocamos la gloria. Estuvimos cerquita de Dios. Y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás. Lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro. Porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo. Oh, te amo. Nos llenamos de besos. Y que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos, te amo, regalamos segundos que más vida en nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo. Las ventanas se abrieron. En dejamos que el de se in en tu ropa de handen in de handen in de de de los años de tiempo, donde nada se rompe, donde, donde nadie se esconde, handen in de de handen in de handen in de handen in te amo, Die al zo zijn met hier en toe roepen. In het oog is een nieuw la De laatste tiene el laatste de los años de tiempo, jaren, nada se rompe de nadie se esconde laatste jaren, de la muerte de laatste la de Te amo, de te, te, te, te, te, te, te amo, hoy Te amo, te amo, jaren, de laatste jaren, te, te 101.4 tele -Elch, Radio Marca Este miércoles a las 9 y media de la noche en tele -Elch, Radio Marca vive el partido en directo Villarreal-Elche con todo el equipo de marcador Patrocina Grupo Serrano Automoción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 web de R Italia.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 en mudanzasguerrero.net y seguimos eh, con la música y con esa subjetividad del instante con la canción de otro músico también llamado carlos pero satnes con él ahorita de su canción <Susurra> Houd je daarom, houd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 Ferroquei la Llave Jardines para Vivirlos. Generador Luz 139 euros. Rollo Manguera Jardín 15 metros 675. Barbacoa Carbón 2995. Despeta artificial 7 milímetros. Rollo de 1 por 5 metros 2195. Jardines verticales, neveras y bolsos playa. Barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorio riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroquei la Llave, nuevo acceso por Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferretería la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 Pues hemos llegado ya a las 11 en punto de la mañana y ya está Rosa Lucas preparada para ver su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con la música a otra parte, nos vamos con los Beatles, con Lady Madonna.